Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Mauro. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Sufriste corte de luz vos? No. No, en no. este caso no, pero sí lo este, lo noté mientras iba en el auto a las 4 de la tarde, donde se cortaron casi todas las radios del centro. Claro. Por suerte, nuestra radio no. No, porque nuestra Lo primero que chequeé fue eso Claro. en el momento ese, pero se habían cortado casi todas las... las emisoras que tienen recepción en, en el centro, digamos. No. Eh, en no, ese momento después, bueno, nos enteramos que, que fue el, la caída de atuche y bueno, sí, y ahora sí. la investigación de un posible sabotaje. Claro. Eh, eh, Germen no se cortó porque además transmitimos en vivo los discursos de Sergio Siliotto y de Luciano Di Napoli. Exactamente. Eh. Sí, sí, sí. Eh, por suerte pudimos poner eso sí. al aire y este, nos parece que, que, que lo tenemos que hacer porque sí. es algo, este. Eh, que tiene que ver con con todas las personas con, con la sociedad y sobre todo un acto netamente político y parte de la democracia es una es una me pareció que había que, que hacerlo sí eh, este el corte de luz sí se se generó en el se cortó sí hizo un corte de luz casi general a las cinco de la tarde cuando estaba por comenzar el acto de inauguración de sesiones de legislativas el propio Silioto, en la planta de canal 3. Este, hubo que esperar unos minutos hacer un aguante como habitualmente se hace para que se reconfiguren los equipos nuevamente porque hubo un bajón de luz que duró 10 segundos, volvió la luz este, o la energía y tuvo que, tuvieron que este, reiniciar varios, varios equipos para que la señal se vuelva a, este, a estabilizar. Igualmente, en los primeros minutos de la, de la transmisión de, de la televisión pública, hubo algunos microcortes que tenían que ver con eso de, de la estabilización de la señal. Claro. Pero sí, la verdad que fue un momento... bastante bastante complicado. Sí, yo noté la baja de tensión, Mauro, porque justo estaba con bueno, estaba con el aire acondicionado prendido y dejaba de funcionar un ratito y volvía. Yo digo, lo se... mejor en esos casos ah, es apagar sí, todo. se va a quemar, Desenchufar digo. todo. Sí, sí, sí, pero bueno, por suerte, bueno, no no no no pasó nada. Después, por supuesto que afectó a otras partes del país. Este hoy algunos algunos medios capitalinos están quejándose por eso y te digo que todo el, la investigación que pidió Sergio Massa ...de un posible sabotaje... Mm. ...algunos medios porteños con alcance nacional... Se están, están haciendo este, los distraídos, claro. no lo quieren tratar al tema Así que eh, están hablando de poca inversión, de que se está pagando el 40% del, del, de la tarifa de la energía Por lo menos en, en Capital Federal, o sea, lo están llevando más para el lado de, de la responsabilidad del, del gobierno Y no de las empresas, sí. así que bueno, ese es casi un clásico Claro, nada nuevo, Mauro Casi un clásico. Bueno, recién repasabas lo, parte de los discursos Eh, o de los anuncios, eh, o de los posicionamientos que hizo Sergio Siliotto, eh, en Radiocracia nuestra compañera Cintia Alcaraz también va a seguir con eso, y sobre todo se va a meter en el en el discurso de, de Luciano de Inápolis que escuchábamos ayer por Radio Kermés. Eh, pero quería centrarme en un en un tema que es importante y tiene que ver con, eh, este, con el proyecto de ordenanza que va a mandar el Ejecutivo Municipal para este, poner en práctica esto del, de, del trasbordo digital eh, en Santa Rosa. ¿Qué significa esto? Es un proyecto de ley para que las personas que utilizan el servicio público en la ciudad de Santa Rosa puedan hacer un trasbordo y utilizar dos líneas de colectivos pagando un solo boleto. Bien. Ese, ese proyecto... O esa esa idea este, se tiene que proyectar eh, a través de, de, de, de, del Consejo deliberante tiene que llegar este, el proyecto del ejecutivo al, al legislativo Y vamos a ver que hoy a las 10 de la mañana se retoma el cuarto intermedio del inicio de sesiones de ayer y vamos a ver si hoy ingresa o en algún momento va a ingresar. Va a ser importante porque conociendo eh, los, este, la cantidad de, de kilómetros que tiene que recorrer una persona para ir de un barrio hasta el centro o hasta ahora el nuevo hospital este, Lucio Molas o René Favaloro, es este, es un es casi este, necesario tomarse por lo menos dos líneas de colectivos. Eso va a poder pasar cuando se haga este proyecto, se apruebe en el Consejo Deliberante y se utilice el Parque Oliver como centro de transbordo. ¿Qué significa esto? Que vas a poder ir con una línea de colectivo hasta el Parque Oliver y desde ahí tenés 40 minutos para poder tomarte otra línea de colectivo sin tener que pagar otro boleto. Claro. Es, eh, me parece que es eh, está está interesante el el proyecto sobre todo por la por la necesidad de recorrer tantos kilómetros en Santa Rosa y no tener que pagar otro otro boleto todo esto tiene que ser sí o sí eh, hacerse sí o sí a través del Consejo deliberante porque se modifican eh, los ingresos que, que tiene que justificar el municipio ante eh, el sistema sube entonces sea la gratuidad del, del boleto, o sea un incremento, o sea una rebaja de, de ese... De, de esa plata o de, de ese dinero que ingresa o deja de ingresar a la municipalidad, sí o sí lo tienen que ingresar a través del Consejo Deliberante. Pero va a estar interesante conocer algunos detalles más y sobre todo cuando se pone en vigencia. Seguramente va a ser rápido, pero bueno, eso va a llevar un tiempito hasta que se apruebe la ordenanza y se reglamente finalmente. Claro, eh, está bueno para después que se conozcan detalles de cómo va a ser eh, el funcionamiento en la práctica, Mauro, esto que estás contando vos. Sí, de verdad que sí. Vamos a, a vamos. A, esto recién comienza, sí. recién comienza el año legislativo también, así que hay un montón de proyectos. Pero este me parecía que era importante para el común de la gente, para el común de la, de la sociedad y sobre todo los, las personas que utilizan el servicio público. Y adiciono a esto, o linkeo a esto que estoy diciendo con otra información que está pasando por estos días y tiene que ver con eh, la entrega de tarjetas sube que está haciendo la municipalidad de Santa Rosa. Ha dispuesto algunos puntos. Este, para esa entrega de tarjeta SUBE en la terminal de Ómnibus y en el propio Parque Oliver. Eh, todavía hoy también van a estar haciendo ese ese trabajo. Y en el día de ayer, solo en el día de ayer, Pali, entregaron 300 tarjetas, o sea, 300 plásticos. Mira. Y lo decimos así, entregaron porque no las venden. se Las entregan a cualquier persona que quiera este, una tarjeta nueva, la entregan con un monto negativo de 126 pesos. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que recibe esa tarjeta de parte de la municipalidad tiene que ir a un comercio, que eh, habitualmente cargan este, eh, el monto para, para el servicio público de, pas de pasajeros, y tenés que cargar por lo menos 130 pesos para estar en cero y ya después, para utilizarla, más plata. Claro. Pero está bueno aclararlo esto porque en cualquier comercio de Santa Rosa están cobrando hasta 500 pesos del plástico. Ah. O sea, 500 pesos además de lo que tenés que poner para poder viajar. La municipalidad está entregando tarjetas, está entregando plásticos nuevos a, a cero, o sea, sin, sin costo, pero sí la municipalidad tiene que... pagar esos 126 pesos por cada plástico a la empresa sube y es lo que te ponen como saldo negativo después cada persona tiene que este, cargarle a esa tarjeta plata para poner el saldo en cero pero lo están haciendo en el este, ahora hoy hoy mañana eh, perdón, ayer y hoy en la terminal en el parque oliver y después ha dispuestos ha dispuesto diferentes puntos de santa rosa sobre todo en los barrios Eh, para también hacer la, esa misma entrega y no tener que venirse hasta el centro. Así que nos parecía que era, que era información importante, sobre todo para las personas que utilizan el servicio público de pasajeros.